en la jornada del softball femenino, realizada el 13 de julio en el estadio Hermanos Vargas de Agua Blanca, se dieron los siguientes resultados. Panteras ganó 16 carreras por cero a The Queens. Como la jugadora más valiosa resultó Elipse Colón de 3-3 con dos carreras impulsadas, mientras que Ariane Limorán se llevó el juego ganado. En el segundo partido, La Lucía ganó 13 carreras por 3 a Leonas. Josie Colmenares se quedó con el juego ganado. Y María Linares con el MVP de 3-2 Queens Bees ganó 5 por 2 a Amazonas Reina Galíndez se fue de 3-1 Y como la más destacada a la ofensiva Además de pitcher ganadora Ligaditas blanqueó a Poderosas 15 carreras por cero Destacando con el Madero Rosemary Azuaje de 3-2 Con tres carreras impulsada Noemi Granado se quedó con el juego ganado Interés Deportivo Síguenos en el Instagram Arroba Interés Deportivo arroba Interés Deportivo